concejala del Frejupa aquí en la ciudad de Santa Rosa eh, Rocío, buen día Mauro de Radio Carmés te saluda, ¿cómo andás? ¿Estás? Saludos a toda la audiencia y ¿Cómo? bueno, después de la introducción que hiciste con respecto al clima te digo que frío hacía Malvinas ¿no? Ah, bueno, no claro, comparado con tal y si estamos hablando de Santa Rosa si lo comparamos claro, con, claro. El, con el polo sur, el polo norte, más vale, hace calor Hace calor. Sí, bueno, sí, justamente bueno. nombraste la palabra clave porque queríamos hablar un ratito con vos respecto a lo que se aprobó ayer en el... Tengo entendido que se aprobó ayer en el Consejo, que esto de eh, Santa Rosa, ciudad malvinera. ¿A qué, qué, ¿A qué se refiere y cuál es la idea? Digo, porque vos impulsaste este proyecto, Rocío. Así es. Bueno, desde nuestro bloque, bueno, y como autora del proyecto, presentamos este... Es un proyecto de ordenanza presentado desde el bloque Estrejupa, eh, tiene como, a ver, no es simplemente un gesto simbólico, sino esto viene a reafirmar un recorrido político, institucional, cultural, educativo que, que venimos atravesando, al menos desde el 2019, la gestión del de la intendente Luciano Inápoli, eh, con políticas claras ¿sí? de malvinización. Y esta ordenanza viene a reforzar todo este recorrido que, que venimos haciendo, declarar a la ciudad de Santa Rosa ciudad malvinera, con la colocación de una cartelería <coughs> puntual de, de, con, con esa leyenda que diga Santa Rosa ciudad malvinera y la, la silueta de nuestras Islas Malvinas y la distancia que hay entre, bueno, desde Santa Rosa a, a las Islas Malvinas. Y, y bueno, y yo creo que expresé un poco en, ayer en el, en el Consejo Deliberante, en, en, el, en la sesión, expresé un poco la, la cantidad de acciones que, que se llevaron a cabo desde el 2019 y quiero destacar que es un trabajo mancomunado que se viene haciendo con el Centro de Veteranos de Guerra de la Pampa, con el Poder Ejecutivo y el Consejo Deliberante que, que ha sancionado diferentes ordenanzas Desde el 2019, si bien nosotros hace poco estamos en el Consejo Deliberante, al menos a mí como, como concejal, pero desde el 2019 se vienen llevando a cabo muchas acciones que las enumeré, que te las puedo ir mencionando, no sé si, si conocen eh, que hay un repositorio oral biográfico y fotográfico de las memorias de Malvinas, eso es un proyecto de ordenanza que, que presentamos desde nuestro bloque, que fue aprobado, eh, que busca un poco eh, recopilar eh, lo, que, lo que tiene que ver con, con, con resguardar la historia de cada veterano de Malvinas, eh, tenemos eh, ese repositorio, la verdad que, que viene como a, a, a recuperar su, sus testimonios, eh, yo soy hija de un veterano de Malvinas y, y bueno, y la verdad que no tenemos los testimonios de ellos, se han pasado muchos años y, y es necesario poder eh, reconstruir, resguardar el patrimonio local a través de la ejecución de estas esta estrategias eh, y de construcción de nuestra memoria histórica como, como ciudad, ¿no? Eh, y cuando eh, vos decís que no están los testimonios, ¿a qué te referís puntualmente? Y puntualmente a mí me pasó, voy a contar una, una, algo personal, que sí. me pasó que en su momento eh, mi padre escribió una carta... Eh, sucede que, que Cuento puntualmente En términos personales porque Creo que ha pasado a muchos veteranos ¿no? A lo largo de la historia Que, que les ha costado ¿no? eh, Poder hablar de lo sucedido Y en términos de, de Familiar, a mi papá le costaba Entonces digo, Pap, si un día no te escribís Una carta, digo, ¿para, qué, para saber ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Que, que él cuente la historia de, Tenía apenas 18 años, ¿no? Cuando se subió al crucero General Belgrano para para formar parte de lo que fue la Guerra de Malvinas, y bueno, escribí esa carta y digo, bueno, ahí es cuando me empieza a, me empieza a generar un poco de, de inquietud de que los testimonios de los veteranos no estén plasmados, y, y me atrevo a decir que a nivel provincial no hay un repositorio, eh, nunca lo hubo, eh, los testimonios de los veteranos tienen que ser resguardados porque es la, la memoria viva, ¿sí?, eh, para las nuevas generaciones porque hoy estamos nosotros, el día de mañana las nuevas generaciones van a desconocer los testimonios de los veteranos entonces este, este proyecto que se presentó en su momento y que, que ya se está ejecutando, ya se llevó a cabo los veteranos de Malvinas han ido a dar sus testimonios y, y con la felicidad de decirte que si bien era local, se extendió porque han llegado veteranos de otras localidades de la provincia a dar su testimonio porque este, este repositorio eh, se articula con el Centro Veterano de Guerra de la Pampa. Así que bueno, tenemos eh, la, la grata eh, sorpresa de que se acercaron de, otra, de otras localidades, porque si bien nosotros legislamos para Santa Rosa, eh, nada, se amplió bastante y la verdad que el sentido era tener los testimonios y, y bueno, nada más y nada menos que todos los veteranos de, de la provincia claro. también. Así Cuando que, bueno. vos decís repositorio decís una especie de archivo. Un archivo es un archivo biográfico de cada persona entrevistada. Bien. Se los entrevista, se, lo, se recopila la información. ¿sí? Ellos dan su testimonio y el testimonio es grabado. Esto es la importancia de que el testimonio sea eh, grabado y no escrito por, por, para que no haya modificaciones en, en el mismo. ¿sí? Bien. Eh, y eso va a tener oral, acceso a toda, la, toda la población. Cualquier persona sí, tiene sí, acceso sí. a eso. Sí, sí, yo después te voy a pasar, si querés, el enlace para que vayas viendo los testimonios que hay. Te paso el enlace, eh, lo presentaron en el CMC, en el Centro Municipal de Cultura, hubo la presentación, estuvieron los... Cuando nosotros aprobamos la ordenanza, ya el Ejecutivo al tiempito estaba haciendo la, las acciones para poder, la Autoridad de Aplicación en este caso, que es el... Desde el poder ejecutivo, el área de cultura y educación está, eh, realizaron todas las ejecuciones del repositorio, articularon con el centro de veteranos y se hizo la presentación en el que también asistieron además de los veteranos sus familiares, eh, fue abierta al público y hay un enlace donde pueden ingresar eh, bueno a poder escuchar cada uno de los testimonios. Bien, uno uno estima que eh, por supuesto que el bloque el Frejupa va a acompañar esto. ¿Pero qué pensás que va a ser la oposición respecto a este, a este proyecto? ¿O hay unanimidad para apoyarlo? Este proyecto ya fue aprobado. Ya fue aprobado, y, ah. Bien. A, sí, ya fue aprobado. Y vos sabes que, mira, Mauro, la verdad que si hay algo que nos une, es Malvinas, eh, y yo creo que en esto, en esto no podemos tener ni rivalidades ni diferencias, ninguno de los bloques. Eh, al menos desde que estoy como concejal me ha pasado de que he presentado proyectos de Malvinas y, y a, hemos tenido el acompañamiento de todos los bloques. Y creo que ayer lo expresé en el recinto, Malvinas nos une y nos tiene que seguir uniendo, ¿sí? uh -huh. más allá de, de, de, de, bueno, de que hoy tengamos un gobierno nacional que quiera volver a desmalvinizar. Ya pasamos por ese proceso de desmalvinización y, y me parece que no es tiempo de retroceder, ¿sí?, eh, es tiempo de reafirmar la soberanía, el ejercicio de soberanía sobre nuestras islas malvinas, y, y si bien este proyecto es la colocación de una cartelería, el proyecto que presentamos es reafirmar el compromiso, o sea, nuestra constitución manda a reafirmar el compromiso, ¿sí?, de ejercicio de soberanía sobre nuestras islas, y es lo que nos compete a quienes estamos en, en los lugares de decisión, ¿sí? Eh, no hablar es, o silenciar es No, no hacer el reclamo correspondiente sobre nuestras islas. Y me parece que todos estos proyectos eh, reafirman eh, ese ejercicio. Bien. Eh, y en esos testimonios, ¿se puede escuchar, por ejemplo, qué visión tienen los eh, veteranos de guerra respecto al accionar de la dictadura militar? Eh, en la Argentina. Te pregunto esto puntualmente, Rocío, porque en alguna conferencia de prensa que se ha dado y que han abierto a los medios de comunicación, me ha tocado consultar puntualmente esto y los veteranos de guerra, eh, por lo menos los que me tocó preguntarles, consultarles, eh, no se jugaban del todo para este, posicionarse en contra de la dictadura militar. Eh, por lo menos vos que tenés más acercamiento a ellos, eh, ¿qué visión tienen y qué perspectiva tienen de, de lo que pasaba en ese momento, aunque ellos fueran muy jóvenes y tenían que ir a, a pelear por la patria? Sí, yo creo que ahí es un punto en el que no me gustaría por ahí eh, meterme por una cuestión de que son nada, son cuestiones personales creo que eh, la, la, la guerra de Malvinas cada veterano ¿no? lo vivió desde diferentes puntos, de hecho siempre digo, el testimonio de mi papá fue un testimonio y capaz que otro veterano que estaba en otro lugar del crucero belgrano lo vivió de otra manera. Mi papá es soldado con cripto, eh, y algunos no eran con cripto, entonces bueno, esas por ahí la, son la, la, las diferencias, pero me parece que, que son cuestiones muy personales en las que no, no me gustaría por ahí opinar porque desconozco la verdad la opinión de, de, de la generalidad, ¿no? Sí, te puedo hablar de mi padre como, como veterano con cripto, cómo se enteró. Eh, estaba esperando, el, eh, estaban haciendo el sorteo por la radio y se quedó dormido, así que se iba a trabajar y, y al otro día el canicita de la esquina, eh, que estaba nada, ahí con los diarios, eh, él le pidió ver el sorteo, los números y bueno, ahí es cuando se enteró que... Que que le, le tocaba ir a la guerra, claro. ahí está, sí, claro. le, le tocaba la colimba y, y bueno, y él siempre cuenta que apenas eh, vio el crucero Belgrano se enamoró del crucero porque era un barco hermoso <risa> y bueno, con esa esperanza, imagínate, un pibe de 18 años un chico de 18 años que, que vio el barco, bueno, sin... No, obviamente sin saber lo que iba a suceder luego pero eh, bueno, cada testimonio ha dejado, la, la verdad que yo cuando leo la carta de mi padre siempre lloro, me estremece porque pensar que un chico de 18 años haya vivido eso, eh, es tremendo. Y uh -huh. que puedan hoy expresarlo en un testimonio para las generaciones venideras. Es muy importante, Mauro, muy importante. ¿Y, y, porque... ¿qué, y, ¿Y qué piensan los, este, en este caso, más en la actualidad? Hoy en día se conoce cuál es la postura que, que tiene el gobierno nacional de desmalvinizar, pero también de apoyar abiertamente a Margaret Thatcher, el propio presidente de la nación dijo que es un fanático de Margaret Thatcher. ¿Cómo lo toma el Centro de Veteranos de Guerra a un presidente que apoya directamente a a una persona que estuvo en contra nuestra y que este, utilizó la guerra para, para matar pibes de 18 años. Te pregunto esto porque ha habido apoyo muy importante de parte de los ex-veteranos al gobierno de Javier Milei. Sí, yo creo que... No, no sé bien la postura de, de, del centro como, como institución, ¿sí? por ahí eh, he conversado con, con algunos veteranos y, a ver, nosotros sabemos que eh, el... el el desenlace que tuvo el Crucero Belgrano fue un crimen de guerra, ¿sí? Eso es importante también dejarlo plasmado también para las nuevas generaciones, no es que uno se opone a los elogios de Margaret Thatcher porque es Margaret Thatcher y porque lo dijo el presidente Miley, sino porque hay una historia detrás que así eh, lo requiere, ¿no? requiere que nosotros como argentinos defendamos eh, a nuestros veteranos de Malvinas defendamos la postura que mantiene Argentina que es fue un crimen de guerra, fue un crimen eh, el crucero Belgrano fundido eh, fuera de la zona de exclusión, fuera de las propias millas de exclusión que habían sido establecidas por los mismos ingleses. Entonces digo, a ver, ¿qué más que eso? ¿Por qué nos oponemos a Margaret Thatcher? Y porque la historia lo, lo decanta, la historia habla por sí sola, ¿sí? El crucero Belgrano fundido fuera de la zona de exclusión. Impactaron los torpedos fuera de la zona de exclusión y, y ahí murieron muchos chicos... 18 años, muchos chicos jóvenes argentinos, entonces eh, esa es la postura que tenemos que tener, no solo a quienes nos toca estar en lugares de decisión, que nos toca alzar la voz y representar, sino también a la sociedad en general. Lo que es eh, que este año también recibimos en el, en el Consejo Deliberante a una escuela que presentó un proyecto. Un proyecto, en el que, un proyecto institucional en el que son dos nietas de veter, justo el sexto grado, dos nietas de veteranos de Malina, que propusieron en su en sus escuela ponerle a las aulas los nombres de sus dos abuelos. ¿Y cuál y es la escuela? Algo que, eh, Casa de Luz. Ah, algo bien. que a mí me impactó, Mauro, es escuchar a los chicos del sexto grado decir que el hundimiento del crucero general Grano fue un crimen de guerra. Eso es muy importante porque es nuestra historia, no se tiene que perder, ¿sí? y escuchar a las nuevas generaciones hablar de esa manera es generar conciencia, ¿sí? nosotros tenemos, somos, si bien nuestros veteranos son los comunicadores directos de, de, la de la historia en general, los ejes fundamentales tienen que ser siempre la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía, porque son los pilares fundamentales, ¿sí? a quienes nos toca estar diseñando las políticas públicas y ser los comunicadores también, Y, y, y para las nuevas generaciones porque si no, a ver, no se entiende que hoy alguien elogie a Margaret Thatcher, no se entiende ¿sí? Uh -huh. y lo digo en este sentido porque eh, eh, a mí el proyecto este de esta escuela realmente me, me, me impactó es más, van a estar en la Feria de Ciencias Provincial presentando eh, su proyecto institucional vinieron al Consejo Deliberante nosotros lo declaramos de interés municipal a ese proyecto y escuchar a las nuevas generaciones hablar de Malvinas, de la manera en la que nos hablaron los chicos, y la verdad que, que motiva a poder continuar, a poder seguir malvinizando, y que esos elogios, bueno, que cada uno se haga cargo quien elogia a Margaret H., en mi caso no. Uno imagina que Adrián Ravier, el candidato de la Libertad Avanza, ni va a pasar por la vereda del Centro de Veteranos de Guerra, ¿no? Y tendrían que preguntarle a él a ver qué piensa de Malvinas o qué piensa de Margaret H., no sé. Bien, bueno, eh, si podemos preguntarle se lo vamos a hacer. Eh, Rocío, sí, a mí me gustaría, me gustaría que, que, que, que en, en términos políticos, a ver, yo siempre digo, siempre digo que el silencio, bueno, eh, no hay que silenciar, hay que, hay que decir lo que uno piensa, ¿no? En este caso, bueno, mi ley dijo sus elogios a Margaret H. Bueno, en mi caso me van a encontrar de en la vereda del otro lado. Vamos a ver dónde en qué vereda está eh, Adrián Ravier. Eh, Rocío Holguín, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Rocío Holguín es concejala del Frejupa en el Consejo Deliberante y eh, a través de ella llevó un, pro un proyecto en el Consejo Deliberante que tuvo el apoyo de todos los, eh, todas las bancadas para declarar a Santa Rosa ciudad malvinera y con todo lo que conlleva eso eh, respecto a la historia personal pero también de todos los veteranos de guerra. Las 9 y 32 minutos. Kermes, 106.1. La Radio Comunitaria.